Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero što yo... Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel. Pero yo solo he Sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira libertad, y sin no la hay sin duda la habrá. libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad. Y si no la vais, sin duda la da libertad, libertad, sin mí.